Buenas tardes, bienvenidos a Unidad y Lucha, el programa del PCP y los CJC Aragón en Radio La Granja. Comenzaremos nuestro programa de hoy con un repaso a la actualidad política en Aragón, España y el mundo. Hablaremos sobre la presentación del Frente de Lucha Juvenil de Aragón, el despido de una delegada sindical del SOA y del posible pacto entre el PSE, PP y PNV para vetar a Bildu. Después de estas noticias haremos una valoración sobre las elecciones municipales y autonómicas. Ya para finalizar haremos un análisis acerca de las movilizaciones surgidas tras el 15M relacionadas con democracia real ya. En realización está nuestra camarada Claudia. A los micros estamos Adrián, Miguel, Miguel y Miguel. Estás escuchando Radio La Granja, el 102.1 FM de Zaragoza, y a través de Internet en www.radiolagranja.rg. barra escúchanos. Somos, son las 8 y 5. Comenzamos. <risa> sistema onenorka aurrera aurrera ekinez doak oine videoa egin ez ez Hemos escuchado Hasteriaren Oiva, del grupo Betagarre. El Frente de Lucha Juvenil de Aragón se presenta en Zaragoza. El pasado viernes 21 de mayo tuvo lugar en Zaragoza la presentación del Frente de Lucha Juvenil de Aragón. En la presentación se trasladó a los asistentes los motivos por los cuales el Frente se, había, se ha formado, los principios que defiende y cuáles son sus objetivos. Al finalizar la presentación hubo una ronda de debate donde se trató el tema de las movilizaciones del 15M en la perspectiva de conducir este movimiento hacia unas reivindicaciones políticas de clase que pongan las bases hacia una revolución popular. A causa de la acampada en la Plaza del Pilar y del movimiento que últimamente se está dando en Zaragoza, se decidió posponer la fiesta de autofinanciación para más adelante. Os informaremos de la nueva fecha en la radio y en el blog del Frente, luchajuvenil.wordpress.com, donde además podéis escuchar la grabación del acto. Exitosas jornadas de asociacionismo juvenil en Daroca. La, el área de juventud de la comarca de Daroca y el área de juventud de la comarca del Giloca organizaron el pasado sábado en Daroca unas jornadas de asociacionismo juvenil. En ellas participamos diversas organizaciones, entre ellas CJC, que dimos el punto de vista político. Por la mañana presentamos nuestro proyecto y nuestro trabajo en Aragón y ya por la tarde... Compartimos con el resto de asistentes una charla sobre juventud y racismo, que también terminó en un interesante debate sobre el movimiento del 15M y las perspectivas de movilización. Delegada sindical despedida en Limpiezas Aurora. La compañera Eva, delegada sindical de SOA en la, la empresa Limpiezas Aurora, ha sido despedida por su posición de combate y de real defensa de los intereses de la plantilla que la de dirección no ha podido resistir. La empresa, en una decisión express, procedió a despedirla el 18 de mayo de manera fulminante y amenazando a la compañera con mandar a la Guardia Civil para que retornasen las llaves de las comunidades que limpiaba. Estos hechos ya se han puesto en conocimiento de la asesoría jurídica del sindicato para que se actúe nuevamente solicitando la nulidad de este nuevo acto de represión sindical. PSE Euskadi Cosquerra y PP emplazan al PNV a un acuerdo para vetar a Bildu. Los partidos que echaron al PNV de Ajurianea les piden ahora lealtad institucional y le proponen un acuerdo que gobierne el que tenga más votos entre PNV, PSE y PP. El objetivo del unionismo es, claro, impedir el acceso a Bildu, a la Diputación de Guipúzcoa y a cuantos ayuntamientos puedan. El Ayuntamiento de Sevilla, en manos del PSOE e Izquierda Unida, regala un monumento a la Duquesa de Alba. El gobierno local de Sevilla, dirigido por el PSOE e Izquierda Unida, ha decidido regalar un monumento de bronce a la aristócrata y terrateniente Cayetana Fitz James, más conocida como Cayetana de Alba, como Duquesa de Alba, perdón. Podemos ver cómo el PSOE e EU, en cambio de enfrentarse a los problemas del pueblo trabajador, En este caso, la nobleza terrateniente va haciéndole regalos y elogando, elogiando su asistencia. Es necesario expropiar a esta señora de las inmensas cantidades de tierra que posee para que pueda procederse a su socialización y ponerse en manos de los trabajadores, que son los que en verdad la trabajan. Vamos a escuchar Juventud Comunista, comunista de Colmitem 43. las cochichas para la manifestación Fuera, de nuevo, las calles, soldados. Fuera, de nuevo, los males, soldados. Fuera, de nuevo, las calles, soldados. Fuera, de nuevo, los males. Existe las elecciones municipales y autonómicas en Aragón. En Aragón, 680.887 aragoneses, el 69,38% del censo electoral, participaron en las octavas elecciones a las Cortes de Aragón. El PP ha obtenido el 39,72% de los votos y 30 escaños. El PSOE ha obtenido en estos comicios el 29% de los votos y 22 diputados. El PAR, con el 9,12% de los votos, ha logrado 7 escaños. ¿Ya? ...por su parte ha obtenido el 8,24% de los votos... ...y cuatro escaños... ...los mismos que ha obtenido Izquierda Unida... ...con el 6,18% de los votos... ...en este caso lo más probable... ...y ya, está, ya están haciendo serguiños... ...es que el PP y el PAR... ...gobiernen en coalición... ...para arrebatar esta vez... ...el gobierno al PSOE... ...por su parte... ...en Zaragoza se han obtenido similares resultados... ...pero en este caso... Pueden, ...puede gobernar el PSOE en coalición con Izquierda Unida y con Chunta Aragonesista en virtud de los acuerdos que puedan tomar y a este respecto señalar lo que, lo que nosotros creemos más importante que son los datos del PCP en las elecciones que como sabéis nos presentamos con candidatura propia en estas elecciones el PCP obtuvimos 384 votos destacando especialmente nuestros votos en barrios eh, obreros como el de Torrero en la zona de Vía Hispanidad, eh, que quiere decir el barrio de Casablanca, y las fuentes o eh, el barrio del Actur. Ahora también señalar que a nivel del Estado eh, el PCPE ha obtenido concejales con candidatura, con candidatura propia en Mieres y en coalición con otras fuerzas o en unidad en, Castojo, en Castejón de Ebro y en Aguilar de la Frontera. En muchos otros sitios, el PCP hay que destacar que ha multiplicado sus votos, igual que en Aragón, que en Zaragoza en concreto, que eh, también los ha duplicado. Y ahora vamos a abrir un pequeño turno de puntualizaciones a este respecto y análisis sobre las elecciones en las que vamos a intervenir nuestros camaradas. Eh, bueno, eh, en estas elecciones, lo decías, Adrián, sí, ha habido, nos falta todavía, porque el, el PCP también se ha presentado en... ...en coalición con otros grupos... De, ...que normalmente se han denominado Unidad Popular... ...sobre todo por Andalucía... ...sabemos que en Torre la Vega ha salido un concejal... Eh, ...hay otros sitios... ...pero bueno, eh, nosotros como comunistas... ...como revolucionarios... ...siempre hemos dicho... Y ...que esto es, son elecciones burguesas... ...donde la burguesía te plantea una batalla... ...y bueno, no, no dejan de ser unos derechos democráticos... ...coartados, limitados y desde el punto de vista nuestro de, de aprovechar todas las posibilidades para dar a conocer las posiciones del, del PCP, de su política, de su militancia de tomar contacto directo porque esto nos ha permitido pues, tomar contacto directo con muchas eh, personas porque hemos puesto mesas por barrios y lo cierto es que hemos sido bien acogidos porque la propaganda la dábamos en manos y ha, habido, ha sido bastante posit muy positivo porque de hecho observábamos como por lo menos la gente no tiraba la propaganda y se la llevaba a casita eh, también nos ha, nos ha sorprendido sí, que el, porque a nivel municipal habíamos sacado las anteriores de o sea, de Zaragoza que es lo que 178 votos y hemos sacado 384 y lo cierto es que no estábamos pensando en, esa, en eso Pero bueno, no deja de ser un termómetro, una temperatura que se dice donde eh, vamos viendo el avance. Sí, muy significativa también la, la sorpresa del personal, de, de la ciudadanía, al comprobar que verdaderamente existe un partido comunista que está activo, que está con, con el pueblo, que que informa de, de lo que de lo que queremos para, para mejorar las condiciones de los trabajadores de las trabajadoras de la ciudadanía en general y que prácticamente mucha gente ni nos conocía y, y era una sorpresa incluso agradable o muy agradable para mucha gente pues el, el que estuviésemos ahí dando la dando la cara y e intentando pues plantear otra cosa diferente pues a lo que a lo que presentan ya no solo partidos mayoritarios, sino otros grupos teóricamente de izquierdas. Yo simplemente quiero puntualizar que, por ejemplo, en Cantabria, el, que es una comunidad históricamente bastante derechas, el PCP eh, ha, ha sido la sexta fuerza más votada con más del millar de votos y creo que es un dato a tener en cuenta. Yo también una puntualización es al respecto del posible pacto que podía hacer el Ayuntamiento Izquierda Unida, Chunta y el PSOE y hasta respecto evidentemente puede ser muy significativo de cara a este partido Izquierda Unida que está en constante contradicciones internas desviaciones hacia la izquierda desviaciones hacia la derecha pero que bueno puede suponer un punto de inflexión que pueda pactar con el PSOE que es el partido que ha demostrado ser bastión del capital y bueno las posiciones de Izquierda Unida nunca se, ha, se han salido del capitalismo es decir desde la socialdemocracia del reformismo pero esto ya decantaría totalmente hacia la balanza hacia donde hacia las posiciones capitalistas incluso eh, del, del liberalismo que es lo que defiende el PSOE Sí, ahora, hoy, ahora en estos tiempos, bueno, ya, ahora ya se va saliendo en la prensa, la chaya ya se decanta, ya de decir que sí, que hay que hablar, que hay que ajustar las cosas. Eh, izquierda Unida dice que, bueno, que eso que ha ganado la izquierda, o sea, que entonces pues hay que, si dice eso, es el mensaje de que hay que ponerse de acuerdo los tres partidos de izquierda, eh, hay que cerrar el paso al PP, eh, y bueno, están buscando el acuerdo de... ...pero claro, volvemos a lo mismo... ...si resulta que la realidad que hay fuera... ...en la calle de despidos, de eres... ...de la crisis del capitalismo... ...de todo lo que nos avecina, de los recortes... ...de que hoy ya salen el heraldo de Aragón... ...como las asociaciones de vecinos... ...van a tener que pagar la luz... ...los locales, todo porque la, no va a haber... ...ayudas ni subvenciones... ...además de que hacen una labor pública... ...que eso es cierto, en los barrios... ...pues encima, pues no sé... Que igual tendrán que echar el cerrojo... ...y todo eso lo va a tener que gestionar... Estos tres partidos, que claro que están con el sistema, que no se van a meter con el sistema, que no lo van a poner en cuestión, en fin, como se dice vulgarmente, menudo marrón con la crisis que hay económica y social, ¿no?, y de todo lo que está sucediendo eh, en, en cada día, cada día que lees están empeorando las cosas, lees las cosas, ves, escuchas a los vecinos, a, a, a todos los compañeros y amigos que conoces al terredor, Mira, por ejemplo, la represión de la sindicalista esta compañera y lo que está sucediendo. Quiero decir una cosa que yo creo que lo debemos de agradecer, decir públicamente por medio de la radio, de que todos los que nos han votado hoy a la lista, que porque ha habido ahí eh, simpatizantes y gente que... Eh, ya está en una lista comunista con, con lo, el estigma que nos ponen, ¿no? de que somos, yo qué sé, bandidos y delincuentes que vamos a destrozar el mundo pues agradecer a todos los votantes y a los de la lista de que no les vamos a defraudar porque somos un partido para luchar y que estos votos van a ser para luchar que no van a ser para regalárselos a nadie ni a la burguesía ni a nadie estaremos siempre al lado de la clase obrera y del pueblo trabajador Sí, eh, al unísono de lo que ha dicho Miguel es exactamente, o sea, es decirles a... Tanto a la gente que han confiado con nosotros yendo en la lista del PCP, como los que nos han confiado no solamente yendo con nosotros, sino votándonos, pues que que aquí ni empieza ni acaba nada, sino continúa nuestro trabajo y, y nuestra disposición en la defensa de, de los intereses de, de las y los trabajadores, de reivindicar de una vez por todas a la clase trabajadora a sus derechos y que y que ya es hora ya de empezar a llamar las cosas por su nombre, o sea. El SOE hace mucho tiempo que ha dejado de ser socialdemócrata, es ahora social liberal. La Junta hace mucho tiempo que dejó de ser nacionalista de izquierda, o si sea, alguna vez lo fue, y ahora es nacionalista federalista liberal. Y ahora, izquierda Unida, que siempre han ido más a la izquierda y, y aún con el PC dentro, pues han ocupado lo que, lo, que ha, lo que ha dejado el PSOE vacío, la socialdemocracia. O sea, eso hay que dejárselo bien claro y al que le Al que les cueza pues lo siento, pero que ya es hora de empezar a llamar ya las cosas por su nombre. Sí, yo este respecto también sobre lo que comentaba Miguel, que a su vez había dicho Izquierda Unida, que había ganado a la izquierda. Siendo realistas, eso es un, una falacia, un, un alarde de este personaje que supongo que será Alonso, que no es para nada cierto, porque los votos de la izquierda no han subido. Eh, los votos de la izquierda se han mantenido y si han subido ellos es por la... Ley de On, en Aragón, en, en, a lo que me refiero en las Cortes de Aragón que en este caso les ha favorecido esto no significa que haya que estar a favor o en contra de Ley de On, no es el momento para debatirlo, pero en este caso les ha favorecido y, y sus votos se habían multiplicado y en por dos y en cambio sus escaños se han multiplicado por cuatro en realidad los votos de la izquierda no han subido, los que han subido son los votos de la derecha y eso sí que nos debe preocupar y también nos debe... No, les debería hacer reflexionar a, a todos estos partidos si en realidad los votos que consiguen son unos votos de lucha, o unos votos de inercia porque la verdad es que nosotros hemos estado en las calles hace un año, que es que quedaba un año para las elecciones y no había nadie más pero es que ni, ni el partido ma, con más capacidad ni con más militantes ni con más dinero, no había ningún otro partido ahora llenan todas las paredes de carteles y hace un año no se acordaban de nosotros ...a este respecto señalar que lo que es una inercia en el voto del sistema... ...es decir, voy a castigar al PSOE, voto al PP o Izquierda Unida... Eh, ...algunos tendrían que pensar si eso realmente es un voto de conciencia... ...y si, si de eso se están arreglando en est eh, alegrando en estos momentos... Que, ...que para mí, la verdad, no debería ser así. Eh, a mí también eh pues, o sea, análisis así muy... ...de forma sintética, pero... Cuando, ahí hablas del 69% de participación ¿no? uh -huh. con lo cual es más de, del 40 el 41% de abstención a nivel de oye, perdón el 31% a uh -huh. nivel de Aragón pero en los barrios obreros en Zaragoza que están en la, por barrios las estadísticas va del 35% al 40% hay barrios obreros con el 40% de abstención del, y la media viene a ser el 36% y pico Y eso, pues, eh, eso quiere decir, y de hecho, los que estamos trabajando con compañeros y al lado de compañeros que trabajan en fábricas y en empresas, hemos escuchado de mucha gente, pues, que llevan 20 años sin votar. Bueno, esto se verá ahora, el tema de de la elección, eh, por supuesto, van el PP tiene unas ganas tremendas de de pillar tarta, porque llevan muchos años sin sin pillar una institución como el Ayuntamiento de Zaragoza y, y lo del Gobierno de Aragón ya está claro. Eh, la política es de aprovecharse del dinero público, de los impuestos del pueblo y todo, para sufragar eh, las plusvalías del capital y de los, la patronal, y los empresarios de la burguesía de aquí de Aragón y de la capital. Y luego, pues, me temo que si se llega al acuerdo... ...que puede, se prevé... ...pues va a ser más de lo mismo... ...porque lo, lo cierto es que esto se agrava... ...la crisis del capitalismo se agudiza... ...y ya me diréis... Eh, ...qué pueden hacer... ...si con 15M... ...o con... ...o con boticos ahí en el ayuntamiento... ...si no... ...se llama al pueblo a luchar... ...a defender sus conquistas... ...contra las privatizaciones... ...a, repa, a otra vez a recuperar... ...todo lo que se ha privatizado y por supuesto eso no se, con, se consigue con votando, con haciendo una coalición y es decir hemos aprobado eh, porque va a haber va a haber o sea va a haber una, unas disputas dentro de, del ayuntamiento muy fuertes y el PSOE y el PP muchas veces se podrían poner de acuerdo perfectamente, en fin las deudas tremendas que hay y a partir de de lo que pueda salir ...como lo que esto se va a agudizar... ...el paro, todo, todo... ...pues es que no va a quedar otra solución... ...y eso no lo van a hacer estos partidos... ...que echarse a la calle, luchar y defender... ...todo lo que volverá a luchar... ...por lo que se ha retrocedido. Sí, está, cl está claro que... ...que Miguel ha dado en el, una vez más en el clavo... ...y que... Los, ...y las trabajadoras tienen que tener claro que... ...que votar a estos partidos... ...y lo digo con todo el respeto del mundo... Es, ha sido y será seguir echándose tierra a los ojos nada más vale, eso yo comentar es que vamos con tiempo justo para lo de la tertulia por eso os corto eh, que hablo del 15M que comentabas por ejemplo Miguel lo vamos a tratar ahora pero primero antes de antes de la tertulia vamos a escuchar la canción Resistencia eh, del grupo de Matarraña eh, Los Traps después de la canción, lo que comentaba daremos paso a la tertulia estáis escuchando Radio La Granja, en el 102.1 de tu FM. Bombers no callen, son los gritos de dolor, Atac imperialista, está explotador. Ahora comenzamos el tiempo de tertulia Antes de la tertulia voy a introducir un poco el tema de, el tema de cuestión Que como bien sabéis es los, las movilizaciones que ha habido tras el 15 de mayo En torno a la democracia real ya El 15 de mayo hubo una gran manifestación convocada de una forma un tanto eh, espontánea Y al parecer desorganizada por parte de una asamblea de ciudadanos eh, Que consiguió arrastrar bastante gente a las calles de Zaragoza Esta manifestación pues, transcurrió por el centro de la ciudad, terminó terminó la plaza, en la plaza del Pilar y, y bueno pues sacó a la calle a mucha gente joven que no había salido anteriormente. Al calor de estas movilizaciones en Madrid se trató de hacer una acampada en la Puerta del Sol y al ser desalojados ese lunes, el lunes 16, eh, en ...en solidaridad se hicieron otras acampadas en otras ciudades de, del Estado... ...entre ellas Zaragoza y desde entonces, desde el martes 17... ...en Zaragoza también hay una acampada que se extiende hasta el día de hoy... ...que estamos a día 26, es decir, ya llevan nueve días... Y desde entonces, pues, la, la, esta asamblea, esta acampada ha tenido un proceso de organización, ha tenido un proceso ascendente, eh, en el cual empezó con un nivel de despolitización muy alto, incluso se negaba que fuera de carácter político, pero poco a poco se ha ido asumiendo. También la acampada ha ido creciendo, se puede... Se está compuesta en general por dos tipos de actividades, una es acti la actividad lo que es la acampada en sí y luego las asambleas eh, donde de todo tipo que participan y se dividen en comisiones y están organizadas de forma de forma horizontal. Eh, estas estas acampadas coincidían por las fechas electorales de las elecciones de municipales que, que suponían un grave enquiste tanto para el PSOE y el PP porque las acampadas estaban dirigidas principalmente a acabar con el dominio de estos partidos en principio parecía que esto iba a favorecer a Izquierda Unida y no solo al principio sino que en cierta manera se puede asegurar que ha favorecido pero la acampada ha continuado después de las elecciones eh, tal como bien analizamos nosotros la verdad es que ha subido el nivel político desde entonces debido a, principalmente porque los que estaban para incordiar y solo por las elecciones se fueron a casa el día 22 y ahora se está organizando de una forma horizontal y un tanto peculiar como puede ser en Madrid que se han creado una comisión de espiritualidad que se dedica a hacer durante todo el día diversos tipi tipos de espiritualismo, meditación y demás cosas extrañas. Eh, también se ha hecho una huerta en Madrid ya llevaba un tiempo y ha empezado a hacerse la huerta en Zaragoza la acampada sigue creciendo pero al parecer diversos eh, está empezando a ser copada por algunos sectores está empezando a ser copada por algunos sectores de anarquistas o libertarios Y con esto ya apuntado, eh, abro turno de tertulia. Bueno, esto eh, yo, yo por mi edad me recuerda también, he vivido cosas de, de todo aquello que hubo, sobre todo a raíz de la guerra del Vietnam, que fue tan larga, eh, y como en los Estados Unidos los hijos de la burguesía y de la pequeña burguesía y etcétera, también tenían que ir a pegar tiros a Vietnam, y eh, eso era muy duro, se escaqueaban todo lo posible, se hacían objetores de conciencia, lo, lo que hiciera falta, <risa> pacifistas, pero bueno, lo cierto es que cuando se generan este tipo de movimientos, eh, Sí que, en la, como tú dices, en la manifestación que hubo en Zaragoza, que por lo menos íbamos con las, las 4.000 personas, la mayoría, 3.000, serían más o menos gente joven, y no deja de ser eh, un resultado de lo, de lo que está sucediendo. Desde hace tres años, la crisis del capitalismo y toda la situación que hay de, de trabajo precario, de de malos, de bajos sueldos de que aquí ya no gane a nadie mil euros, que nadie tiene trabajo fijo todo eso pues está afectando a una generación y de alguna forma pues pues como se decía, se dice a lo mejor en nuestros análisis, una chispa se enciende una chispa y, y, y suceden cosas ¿no? y suceden movimientos de este tipo lo, lo que claro la ocasión tampoco Yo no la veo, o sea, que el que lo ha hecho o los que lo han hecho han, salido, han sido listos en este sentido porque eran unos días antes de claro, por el, con el tema de electoral. O sea, todo esto se ha puesto en marcha cuando faltaba una semana ¿no? para las elecciones. Entonces, eh, bueno, eh, oportuna, oportunismo, oportuna o no sé, pero así han salido los hechos y se han desarrollado las cosas. Por supuesto, luego, cuando este tipo de movimientos que son heterogéneos, pues hay diferencias, diferentes posiciones y cosas, y es lo que hemos visto. Y cuando en sus documentos, en sus cosas al principio, ha habido eh, cosas eh, asépticas, ¿no?, extrañas de eso. Aquí caben todos, progresistas, conservadores, tal, aunque sí que se veía claramente que... Eh, cuando vas hablando en grupos o con gente es, la, es gente de izquierdas, progresista la inmensa mayoría de todo este movimiento claro, la denominación de democracia como es de democracia real, democracia real pues claro, eh, yo creo que ya eh, democracia real una vez que se han empezado a organizar los debates las discusiones pues yo lo que veo es que mmm, en esas discusiones dicen democracia real, o sea que se si quiere participar más, que queremos participar más, de acuerdo, eh, es, estamos por eso, pero que este sistema no te lo va a permitir, el sistema parlamentarismo y burgués no te va a permitir eso, por supuesto habrá que crear organizaciones Y ojalá sirva para que este movimiento, parte de esas personas, de esos jóvenes, etcétera, etcétera, entiendan de que hay que ir construyendo una democracia paralela al sistema de obrera y popular. Si no, estás entrando en el juego del sistema y con las instituciones de ellos. Sí, ha llamado... para mí me ha llamado profundamente la atención de que de que sobre todo al principio era era simplemente juntarse, eh, pedir con, con el debido respeto, pedir la paz en el mundo como hacen las mises y poco más, o sea era vaguedades y sobre todo pues una teóricamente, teóricamente, porque claro esto es más profundo de lo que parece, teóricamente al principio pues era una cosa muy, muy desesperada Muy sin estructura y muy... a ver lo que salía, ¿no? Pero, pero lo que está claro es que esta gente, si no, si no se vertebra en, en organizaciones realmente eh, organizadas y dispuestas a luchar contra este sistema capitalista, contra este tipo de sistema... Eh, democrático que, que está atado de pies y manos pues la verdad es que esto, esto va a ser pues eso pasarlo algunos pasárselo bien otros otros si son ocupas pues eh, juntarse con, con grupos afines o medio afines y poco más o sea esto en agua de borrajas yo sobre esto comentar a mí me resultaba sorprendente cuando la manifestación del domingo había mucha gente que yo siempre había pensado que tenía que ir a las manifestaciones es decir, gente que normalmente va con pintas de antisistema bueno, o pseudo-antisistema pseudo, pseudo antisistema, en el sentido con camisetas de Che Guevara, camisetas de grupos de izquierdas eh, ropa así eh, hippie Y esta gente a mí siempre me llamaba la atención porque yo veía que estaban ahí con muchas pintas y luego en las manifestaciones obreras, en las manifestaciones que de verdad nos dejábamos la vida en ellas, pues había muy poca, apenas asistían. En cambio esto, a lo mejor por el rollo cómo se movió y tal, eh, a través de internet, eh, sí que hizo que se movieran la verdad es que lo de democracia real ya a mí me hace mucha gracia porque la única democracia real ya tiene que ser la democracia obrera eh, la democracia donde sea el pueblo quien esté, tenga en poder la política y, y dirija las instituciones en su beneficio propio y esa democracia obrera es el socialismo es incompatible pedir democracia real ya con capitalismo porque el capitalismo es un sistema democrático en sí que concentra el poder en una minoría que son los, los que poseen las máquinas, los que poseen las fábricas, las oficinas. Y si queremos una democracia real, una democracia del pueblo, entonces tenemos que hablar de una democracia en que los medios de producción, todo esto que comentaba, esté socializado. Pero también a este respecto yo veo que se está reflejando un fenómeno que es. Un fenómeno que se transmite de muchas maneras y es un fenómeno. Eh, una ideología propia o del siglo XXI a través de la influencia de los medios de comunicación que es una ideología antisistema pero neoliberal me explico, en el sentido de que permite la libertad de expresión eh, todos hay que tolerar a todos, no hay ideologías un rollo muy fin de las ideologías, fin de las clases, neoliberal pero por otro lado usa simbología de izquierdas y usa la palabra izquierdas etcétera y, y esto pues sin duda es una refundación es una utilización del capitalismo de estos símbolos pero en absoluto son posiciones de anticapitalistas y, y las únicas posiciones anticapitalistas son las que asumen el comunismo u otras formas de lucha obrera en su seno y no abogan por la ciudadanía que es algo tan amplio como interclasista Sí, no, no, está claro que, a ver, el, sería más honrado que en vez de presentarse los partidos capitalistas se presentaran directamente el amigo Botín, la Coca-Cola, el, yo que sé, pues no sé, Desa eh, y Bedrola, de porque son los que realmente controlan y son verdaderos lobbies de poder económico y son los que están detrás, eh, la amiga Cayetana de Alba, en fin, eh, toda esta gente, ¿Qué pasa con, con este movimiento? Pues que si no ha sido sofocado ha sido pues porque no. es inocuo. Para el sistema es inocuo. Y encima le da la excusa perfecta para decir que majos y que plurales somos, que les dejamos que se manifiesten, que no que no los echamos a patadas de la Puerta del Sol, de la Plaza del Pilado o donde sea, y oye, y, y les dejamos que se expresen cuando todos sabemos realmente que como a cualquier grupo de obreros se les ocurra manifestarse delante de su de su puesto de trabajo, le va a faltar tiempo al sistema para mandar una furgoneta de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de la Policía Local a disolverlos o a detenerlos si hace falta o sea que no nos llevemos a engaño de que de que sí de que si están todavía donde están es porque a los lobbies, a los lobbies de presión, a los verdaderos Eh, ...gobernantes en la sombra de, de todo el sistema capitalista... ...esta gente no les estorba para nada. Sí, esto suena muchas veces a... ...o sea, la, la olla presión existe, ¿no? En la crisis, todo en la juventud... ...sobre todo una generación perdida, sin futuro... ...que se maneja y que siempre ha manejado la CJC también... ...juventud sin futuro, que es va a ser una generación ya terrible... Eh, de, de pedir limosna porque hoy venía en el periódico que hasta el 2020 o 26 no, no sé, igual no se acaba hasta el 2026 no igual estaremos en el 10% del paro, habremos reducido a la mitad el paro de ahora, bueno yo lo, una de las cosas que me ha sorprendido mucho en los debates es que dicen pues también democracia real, tal, tal Y, no sé, y cuando se plantea, pero vamos a ver, pero democracia real con la constitución está, que es la legalización del franquismo, democracia leal con la monarquía, nadie ha dicho ni pío de eso, con un jefe de Estado, con heredero, o sea que cut, para cutio, para siempre, porque el hijo, el hijo, la hija, van a heredar la jefatura del Estado y la jefatura de las Fuerzas Armadas con lo cual aquí de rodillas todos eh y todos los pueblos del estado español de rodillas ante la monarquía que nadie piense ¿eh? ni los vascos, ni los catalanes ni nada, ni cualquier pueblo de este estado pues que se quiera emancipar liberar con la clase obrera etcétera, y esas cosas por ejemplo pues que me sorprende ya que se denominan democracia real, pues es que ni se nombra, ni se habla no sé, ya os digo que me recuerda yo también fui joven y pasé con, iba llevábamos las melenas y los otros y tal y, a, y por supuesto luego al final cuando llegó la verdad del imperialismo que se descubría que era asesino que mataba con bombas napal a los vietnamitas al pueblo no al ejército sino a los pueblos a las aldeas y todo y como eso ya se empezó a ver en, eh, por las imágenes de, pues ese movimiento pacifista y todo claro se empezó a radicalizar Y hubo ya eh, movimiento, eh, ya no tan masivo, pero sí un movimiento mucho más contundente de dar la batalla de las barricadas y de, de enfrentamiento, claro, contra el imperialismo, e incluso fue mundial, ¿no? Porque fue. Y eso y esto es. Violio. Yo he hecho mucho de menos en este movimiento, ¿no? De que. Eh, y lo ha dicho también muy bien Miguel, de que si fuera. Eh, una lucha obrera con un encierro en el pilar o cosas que han pasado madre mía, ¿dónde estarían ya? y una cosa, y lo tengo que decir porque lo he vivido y, y eso se me ha quedado fijo como una foto que fue la manifestación de los trabajadores de TUSA que íbamos más de 500 trabajadores con sus compañeras, familiares y todo ...en solidaridad con ellos, con su convenio... ...con la represión que tienen expedientes... ...con 15 meses que no les firman... ...por la reforma laboral... ...y nunca se habla de la clase obrera de los trabajadores... ...de que... Eh, ...se critica, se hablan... cosas ...y cuando se pidió... El fin ...al final, cuando llegamos a la manifestación... ...y se pidió el equipo de sonido... Coño, un portavoz que... ...porque son... ...no tienen apellidos... Eh, dijo que nos dejaba el equipo sonido pero que les respartáramos, que ellos eran apolíticos y sin banderas. Claro, por supuesto, el representante del comité de empresa, Javier Anadón, leyó el comunicado y terminó diciendo viva la lucha obrera, viva la clase obrera y que felicitaba, mejor dicho, que agradecía el apoyo de todos los partidos políticos y sindicatos, o sea, a todas las banderas que había allí apoyando la manifestación de los trabajadores de TUSA y eso pues ya ya marca una diferencia importante ¿eh? yo os quiero hacer un apunte más bien, bueno, optimista sobre este movimiento y es que toda la gente que se ha movilizado con democracia real ya ha mostrado un ligero atisbo de madurez porque mucha gente que viviendo en un país como es España que bueno, la gente ve que es un sistema democrático esa es la apariencia que tiene, es un sistema democrático es un país desarrollado es un país desarrollado y bueno, la gente no piensa que puede haber un mundo mejor, ve que vive bien y se, se conforma, al menos la gente que se ha movilizado con democracia real ya ha demostrado ese atisbo de madurez de que eh, puede haber un mundo mejor, lo que yo creo que les falta ahora es eh, averiguar cuál es ese mundo mejor que necesitan y sobre todo cómo van a llegar cuáles son los objetivos que quieren, porque yo he asistido a alguna de las asambleas y no hay ningún tipo de objetivo político, nadie se pone de acuerdo, porque sí que es cierto que han aparecido ciertos grupos que intentan copar el movimiento y no ha habido de momento forma de llegar a alcanzar ningún acuerdo ni delimitar ningún tipo de objetivo. Así que la acampada ahora mismo la están tomando como un fin, el fin es acampar, y no tienen ningún otro objetivo. Pues lo que comentabas Miguel de, de, de eso, que hay gente que está apareciendo allí y lo quiere tomar la verdad es que es lamentable que siempre que haya movilizaciones de masas, o sea más de lo que estamos acostumbrados que la verdad, si, la verdad sea dicha es poco eh, que siempre las mismas organizaciones aparezcan de repente como salvapatrias y vayan allí se estén todo el día allí Con el único objetivo de conseguir gente y hacer calar su discurso. Esto es totalmente oportunista. Igual que se critica los partidos del sistema, porque cada cuatro años aparecen estas organizaciones, la mayor parte de carácter eh, trotskista, pues hacen exactamente lo mismo. Y, y a este respecto, la verdad es que hay que destapar el oportunismo de una manera u otra y este oportunismo también es peligroso y también provoca que, que, que se que, que se adapten es que además es que es oportunismo y el oportunismo no deja de ser populismo de vender a la gente lo que quiere escuchar y no tanto lo que, lo que tiene que oír o las posiciones científicas que se pueden tomar de un movimiento eh, esto además se enlaza con que el comunicado del PCP que salió era crítico con el movimiento y duro y recibió críticas tan duras como era el comunicado críticas que incluso apuntaban a que esto iba a ser el fin del PCP bueno, eh, este comunicado salió el miércoles o el jueves de la semana pasada y una semana después se ha demostrado que el comunicado acertaba que el comunicado ha dado en el clavo y que ciertas personas que en su momento veían eh, democracia real ya como la esperanza revolucionaria que tampoco significa que esto no sea un, un primer paso, como comentaba Miguel, que es que tiene que ser un primer paso. Pero las que apuntaban que esto iba a ser la revolución española, etcétera, etcétera, han ido disminuyendo sus discursos y cada vez se ve más como que esto tiene que ser una primera experiencia, pero que desde luego no es la revolución. Y la verdad es que todos esos que en su momento tanto nos criticaban y de malas maneras incluso... Igual que criticaban entonces, podrían salir ahora diciendo que se equivocaron en su momento y que lo que vendían era humo, y que su humo era populismo, que su humo era oportunismo y que lo único que querían era ocupar el movimiento para conseguírselo para sí, no en una perspectiva de hacer avanzar las fuerzas de clase. No, yo solo, un pequeño apunte sobre lo que has dicho del oportunismo, sí que es cierto que hay... Mucho, bueno, ha, ha habido alguna organización de izquierdas que sí que en un principio se involucró mucho con el movimiento Democracia Real ya, pero llegado el domingo 22 de mayo, las elecciones, eh, el lunes ya había desaparecido todo el mundo y mientras que en un principio estaban organizando y eh, intentando llegar a acuerdos dando contenido político, traspasadas la las elecciones desaparecieron y parece que ya no tienen intención de volver y que con eso ya no han conseguido sus objetivos. Queréis comentar algo más o cerramos ya? Sí, no, que... ah, no yo, yo creo eso. Estas cosas pueden ser otro tipo, pues un movimiento podía haber sido un movimiento estudiantil, etcétera. Yo creo que Adrián has planteado una cosa interesante. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, eso cuando hay movimientos que cuestan mucho, ¿no? Que se lancen y tal, pues eh, eso. A ver, claro, hay que buscar formas unitarias de que eso, es darle una mínima estructura, y de que pueda darle continuidad por eso, porque la lucha no acaba ahí sino entonces es que ha sido esa gente manipulada eso, que, que porque hay unas claves, ¿no? que es una semana o diez días antes de las elecciones sucede todo esto joder, entonces eso ya ay, perdón <risa> huele un poquito raro y luego pues ahora ya se sabe que un abogado en paro, que un diseñador que uno, uno que hacía páginas web que se juntaron, que empezaron a lanzar eso pero claro Eh, tres o cuatro cositas no a la ley don queremos más participación que los banqueros unos chorizos y que los políticos están podridos y pues, bueno, entonces ¿qué pasa? si, si los banqueros seguirán dando créditos ¿dejarían de ser unos chorizos? Eh, si los políticos eh, bueno eh, se conformaran con lo que cobran serían serían siendo honestos? ¿eso sería ser la honestidad? ¿eso sería ser honesto de lo de un banco? Quiero decir que todo esto, eh, claro, eh, me lo has planteado, has, tú me has dado una señal que es verdad, eh, yo no lo sabía, pero si ha sido así, pues claro, lo del oportunismo es que eh, está, es un virus, ¿no? Que está metido por todos lados y estos partidos que han estado, que, es, que tanto del PSOE, del Quimera y eso están pensando. Bueno, pues vamos a reclamar esto, vamos a ver si conseguimos ante la Junta Central, y cuando sabes que te lo van a prohibir, pero claro, está sonando, suena su nombre, y ya, Izquierda Unida ha pedido, pero si sabéis que lo, lo van a denegar, si el abogado de Izquierda Unida lo sabe, el que presenta el recurso, pero bueno, de momento tiene una trascendencia, etcétera. Bueno, el, el, el, se, se trata de seguir de, de, con ello y de. Bueno, sería lo importante, claro, que ahí pudiera articularse algo, algo más estable. Y sobre todo que toda la gente joven y gente más mayor, pero principalmente joven, gente joven que está allí, que se organice políticamente en las organizaciones que considere más oportuno y más cerca de su ideología. Que esperemos que no sea la ideología neonazi. Pero vamos, que cada uno se organice en las organizaciones que lo considere oportuno, que es clave para avanzar y para que se mantenga este movimiento y esta, esta explosión, esta chispa y que continúen movilizaciones contra el sistema capitalista y por una verdadera democracia que tiene que ser una democracia socialista. Bueno, con esta tertulia Terminamos el programa Unidad y Lucha Del día de hoy, esperamos que os haya gustado Y nos volváis a escuchar la semana que viene Ya sabéis, todos los jueves de 8 a 9 de la tarde También os recordamos que si queréis Podréis volver a escuchar el programa en nuestra web En la del PCP Y ahora en lo de los CJC, que también tenemos web Aragon.cjc.es donde subiremos la grabación durante esta noche o el día de mañana. Un saludo de todos los que hacemos el programa del PCP y los CJC Aragón. Estáis en el 102.1 FM de Radio La Granja. Salud y lucha.